Por Radiográfica FM 89.3 Viernes de 22 a 0 Por Radiográfica Groenlandia Un montón de conceptos cerrados Un programa políticamente incorrecto FM 89.3 Radiográfica Fin Espacio Publicitario. Recordamos entonces el eje del planteo del titular de Interior. No se le sacaron fondos al gobierno de la ciudad, se recuperaron fondos que transfirió de manera ilegítima un fuerte abrazo para todos los docentes un fuerte abrazo para mi mamá, ¿eh? para Lidia Nelva Fernández especialmente también un fuerte abrazo para su Suteba La Plata para todos CETERA para SADOP para eh, el querido Fabián Fellman y el conjunto de la confederación todos los trabajadores de la educación nucleados en la corriente federal, también a toda la CTA, también a la gente de CGT que está vinculada a otras entidades gremiales declaraciones de último momento Fernanda vallejos atenti no tengo dudas que el aporte extraordinario va a convertirse en ley, lo tomamos en cuenta tomamos la palabra Faustino Velasco, eh, nos dice Alberto debería firmar otro decreto volviendo a la policía federal, a la capital <ríe> y dando una fuerza extraordinaria Marcelo Rey, gracias. Gracias a Omar Zanarini, eh, todos esta semana ha colaborado mucho con muchas cosas. Arturo Avellaneda, Solange Surs que nos ha vertido una cobertura desde la Plata muy apreciable. Ángel Adriana Miloco, Walter Rabioso, Dilan Skifki, Marta Pascual y Rodolfo Colaje, lo que va a descolar que lo mañana, no se pierde el sábado de la gráfica. Y ya vamos a la comunicación anunciada. Levantamos la cortina y hacemos la presentación. Le damos la bienvenida a Ernesto Matos, economista, hombre que sabe de esto y nos va a ayudar a entender algunas cosas. ¿Cómo estás, Ernesto? Muy bien, Gabriel. ¿Cómo andan por ahí? Bien, muy bien. Eh, leyendo. Por ejemplo, nos dicen que se viene un presupuesto que prevé inflación de 28%, el dólar 101 en diciembre, crecimiento del PBI 5,5%, ¿Eh? Esas son proyecciones y hay otros elementos eh, que están diseccionando. Eh, de acuerdo con el borrador que está circulando, se espera un escenario medio de crecimiento del PBI que pase del menos -12, 12,1 interanual a 5,5 de año próximo y puede desacelerar, pero nada más que a 4,5 en el 2022, a ver, eh, tu primera impresión, ¿qué sabes sobre el presupuesto y qué significarían estas proyecciones, Ernesto? Bueno, pues, sí, me parece que son proyecciones, no hay nada todavía eh, confirmado, pero uno sabe que el presupuesto la herramienta fundamental donde el, el gobierno plasma su política económica. Ahora, el presupuesto de el que se nutre principalmente de la recaudación casi un 90%, entonces eh, es clave también el dato de recaudación en este caso, pensando en no solamente el aporte solidario, que es lo que entraría en discusión y eliminaría un poco las medidas por cómo se va a distribuir, eh, sino también porque se recupera el ritmo de eh, actividad económica que permita Eh, ...seguir incrementando... ...los niveles de recaudación... ...para aplicar este gasto... ...que este gasto... ...se divide en dos... Eh, ...el presupuesto tiene el gasto corriente... ...y el gasto de capital... ...los gastos de capital es donde me parece... ...vantar justamente... ...la obra pública... ...que es donde el gobierno viene un poco... ...anunciando, digamos... ...dado el contexto de la pandemia... Eh, ...algunas eh, ideas... ...digamos, y, y gestiones que se están realizando en relación a la obra pública y después está los gasto corriente que es justamente el gasto del consumo de consumo que tiene el Estado, el gasto que se le paga el salario al estatal eh, y ahí me parece que el gobierno también va a dejar plasmada cuál va a ser el año que viene, tal vez eh, un piso del aumento eh la de inflación que saque InfoBAE justamente 28%, o sea, hoy estamos en un 42, 40 Llegar a 28 sería, digamos, un logro importante. Eh, si el dólar cierra el año que viene a 101, si tenemos en cuenta que lo que dice infoba es que en el diciembre va a estar a 81, eh, pasamos de 60 a 81, y acá estaríamos pasando de 81 a 101. ¿Sí? O sea que prevé una economía más estabilizada, una actividad económica que si es 5.5%, como dice la periodista Donato, justamente está viendo una recuperación de la caída que sería un rebote del 12, menos 12, o sea, de una caída de menos 12 recuperaríamos 12 e iríamos 5% más. es un, La verdad que es un escenario bastante estimista y obviamente me parece que se apunta a eso. Vamos a ver después cómo se desenvuelve el 2021, teniendo en cuenta eh, también el, la, las necesidades sociales, que como todos sabemos, eh, todavía se siente un poquito el desfasaje del, del gobierno anterior en términos de poder adquisitivo. Estuve observando eh, la movida de esta semana y da la sensación, no sé si compartís el criterio, hay una especie de apurón de los sectores oligárquicos para limar el potencial del gobierno del frente de todos a la vista de ciertos progresos en materia económica. De esto que estás eh, observando como posible salida hacia adelante del año venidero, creo que les preocupa que se pueda afirmar el gobierno. Y entonces cachetean cuando pueden. Sí, está claro que... A ver... Eh muchos, eh, no todos digamos, no pero ciertos periodistas, ciertos programas de televisión, ciertos canales querían que se caiga el acuerdo con el FMI, eh, digo, perdón, con los acreedores privados y, y creo que tenía que ver con esos intereses que alguna vez, creo que lo, lo dijimos la gráfica eh, mucho la deuda es de residentes argentinos y que no nos extrañara en su momento mejor lo dijimos el año pasado que hubiera título de la deuda que tuviera el mismo presidente Macri, cosa que se confirmó creo que a fines de 2019 que los tenía entonces eh justamente el lobby era para que todo eso se caiga que no hubiera una recuperación o sea que todo se, se empiojara un poco me parece que ahí es donde en términos económicos el gobierno dio una resolución clara en menor tiempo y que dejó en offside a los Alfonso Travidei, a los Miley, a los Dujones... Bueno, lo mismo la Lagunza, digamos, ¿no? eh Lucas Liaga, Federico Stusenegger... Que hicieron de, del gobierno su política económica... Que nos llevó al fracaso social... Que después este gobierno heredó... Y está tratando de subsanar... De alguna forma... Y me parece que la medida de la coparticipación... Era un tema... Era un tema... Vos te acordarás, Gabriel... En aquel momento... La pregunta que nos hacíamos todos era, eh, corresponde que sea casi dos puntos, ¿no? dos, un punto y medio de la coparticipación, uh -huh. transferirla solamente por las porque la excusa eran las fuerzas de seguridad, y había que tener en claro algo, eh, que la coparticipación en el caso de la ciudad era totalmente discrecional, porque cuando se sanciona la ley de coparticipación, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no existía. Uh -huh. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires aparece en los 90. O sea, era Cava en los 90, más Tierra del Fuego, digamos, eran como la, las zonas en las cuales no eran no fueron tomadas dentro de la ley de coparticipación. Por eso Nación cedía un poco de su parte, digamos, ¿no? En, en la coparticipación con las provincias, cedía de su parte a... Eh, la ciudad y eso lo hizo Mauricio Macri porque ese mismo año eh, Rodríguez Larreta eh, enfrentaba un gran peso de la deuda de la ciudad de Buenos Aires y la pudo pagar la pudo pagar por ese salvataje que le hizo Nación, digamos, en su momento entonces que hoy Nación retrocedan eso, me parece que pone sobre la mesa Eh, que no pueden venir con la excusa de que, no, bueno, ahora va, va a salir más caro, vamos a tener ese caro presupuesto. No, muchachos, hace 16 años que están gestionando, deberían tener ya la desigualdad eh, solucionada, deberían tener lo, el desempleo más bajo, y tienen un desempleo de casi el 14%, sí. ¿no? si bien recuerdo el último dato, que, digamos, sí. es más alto que el nacional. Entonces, eh, me parece que lo que muestra es el fracaso de Cambiemos, de Macri, de la reta de Vidal y obviamente de todo ese grupo que acompañaba a la Unión Civil Radical. En lo cual se percibe en la adhesión social, hay un bloque productivo que está apostando al desarrollo de este gobierno y hay una fuerte para con la gestión de Alberto, algo que no se nota en las pantallas pero que los sondeos lo evidencian y también lo que se palpa. Ahora, estaba leyendo entre las previsiones Ernesto Matos que la subestimada en la recaudación nominal sería por los aumentos proyectados en la actividad económica, los volúmenes del comercio exterior, la remuneración imponible, los puestos de trabajo, atenti, los precios, el tipo de cambio y los incrementos en las ganancias esperadas de las personas. A ver, eh, tema precios... Eh, a mí me interesa que el Estado recaude más, pero el impuesto al valor agregado es regresivo. ¿No hay manera de contener a los formadores de precios de realizar alguna acción desmonopolizadora que les impida pegar determinados golpes como los que hemos vivido esta semana? Porque mientras todo esto pasaba, los productos de primera necesidad volvieron a aumentar. ¿Sabes cuál problema? Hay también más allá de los precios de referencia que son ayudas para tratar de tener un anclaje en los productos que uno consume me parece que tenemos que empezar a hablar de los costos que un aceite de girasol de 3 litros que se vende en un supermercado es casi 400 pesos eh, y que un aceite de medio litro